gunon Guzzi Guzzi y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriosari Ratia. Viernes 15 de junio de 2012, 16 grados de temperatura en Berriozar y esto no ha hecho más que empezar, pues lo que nos espera, un día muy caluroso con temperaturas de hasta 30 grados, cielos eh, mayormente despejados. Y una situación similar a la que tendremos mañana con máximas también en torno a los 29, 30 grados y cielos despejados. E incluso ya para el domingo eh, se aleja la posibilidad de lluvias. Parece que va disminuyendo ese porcentaje de posibilidad de lluvias. Y parece que tendremos finalmente un día bastante soleado con máximas de hasta 31 grados. Y hoy en Berrio, en el magazine de Berriozari y Riatia, hablaremos de una de las noticias de uno de los eventos para este fin de semana. Hablaremos de la conmemoración... ...del 500 aniversario de la conquista a cargo de Nafarroa Viciric... ...un uh, evento que tendrá lugar mañana durante todo el día en Pamplona... ...con una marcha masiva que se ha organizado a partir de las 5 y media de la tarde... ...aunque durante todo el día habrá actividades en la Plaza de Toros de Pamplona... ...de todo ello hablaremos con el portavoz de la plataforma 1512-2012... ...Nafarroa Viciric, Sergio Iribarren dentro de unos minutos aquí en Berriozari Riatia. Como hemos dicho, eso será en nuestro turno de entrevistas eh, dentro de más o menos 20-25 minutos. Antes de ello hablaremos de otras muchas cuestiones, eh, cuestiones muy interesantes de actualidad, las que tenemos preparadas hoy en nuestro boletín informativo. Así que quedaos con nosotros, seguid en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net, puesto que el Berrion va a comenzar. viernes 15 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, lo hacemos con una noticia que ha saltado hace escasos minutos y es la ruptura del gobierno de Navarra, la ruptura de la coalición entre UPN y PSN y es que Yolanda Barcina ha destituido al vicepresidente Roberto Jiménez Y de esta forma ha roto el gobierno de coalición con el PSN. La presidenta Navarria, Yolanda Barcina, decidió anoche poner punto y final a los numerosos desencuentros con su vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez, a quien destituyó del cargo a... en torno a la medianoche. Sin embargo, ofreció al Partido Socialista continuar con la coalición de gobierno que ha mantenido hasta ahora. La presidenta acusó a Jiménez de deslealtad ...tras responsabilizar el socialista a Barcina por su parte de la pésima situación de las cuentas navarras. Los consejeros socialistas en el gabinete de Barcina, Elena Torres y Anaya Stiz... ...presentaron a su vez su dimisión al conocer el cese de su secretario general. El déficit que arrastra el gobierno de Navarra es el que ha causado esta crisis de gobierno. En concreto fueron las declaraciones efectuadas por Roberto Jiménez en las que decía... ...que el agujero del gobierno de Navarra era bastante superior a 132 millones de euros... ...y hacía responsables a UPN y en concreto a Yolanda Barcina. Y es que el déficit que arrastra este gobierno de Navarra, como decíamos, se desvela cada día mayor... ...y los datos que se van conociendo ponen de manifiesto que las cifras ofrecidas por Álvaro Miranda... Eh, son eh, mayores eh, o no, no se corresponden con la realidad. Si el consejero de Economía y Hacienda anunció una situación difícil de afrontar, lo que la auditoría que ahora se está llevando a cabo está desvelando es una realidad todavía más complicada y si hace tan solo dos semanas Miranda puso sobre la mesa la necesidad de recortar 132 millones eh, ante la bajada de ingresos, el estudio parece que ha desvelado que podrían arrastrar un déficit las arcas forales de 226 millones de euros. El hecho de haber hecho públicas estas cuentas parece que ha sido el detonante eh, que ha causado la ruptura del gobierno de Navarra. Esta cantidad, que se conoció ayer, sumada a los 54 millones de recorte para cuya ejecución se dio ayer luz verde en el Parlamento, suponen cerca de los 300 millones de euros, es decir, un 10% del presupuesto que ya venía elaborado muy a la baja La fuerte caída de los ingresos durante este ejercicio, unido al déficit estructural que venían sufriendo muchas de las áreas del gobierno que ha sido conocido ahora, han provocado este desfase y han provocado, asimismo, la ruptura del propio gobierno de Navarra. Habrá que ver si, a partir de ahora, Yolanda Barcina, UPN en general, es capaz de aguantar en el minoría con este gobierno de Navarra, ya que tendremos que recordar que UPN solo cuenta con 19 parlamentarios en el el Parlamento de Navarra. Pero también hay más noticias. Además de esa ruptura del gobierno de Navarra, hablamos de la Audiencia Nacional que ha condenado a cinco jóvenes navarros y ha absuelto a otros cuatro. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española ha condenado a seis años de prisión a Luis Goñi, Xavier Sagardoy, Aritz Azcona, Miquel Jiménez y Maider Caminos bajo la acusación de pertenencia activa a banda terrorista. Y les ha impuesto otros seis años de inhabilitación para empleo o cargo público. En la misma sentencia, el Tribunal Especial absuelve a Alberto López, Maitane Incha Urraga, Amaya Legarra y Noel López. Estos nueve ciudadanos navarros fueron juzgados en noviembre del año pasado por su militancia política en Segui y Ekin. Durante la visita oral negaron validez a las declaraciones que realizaron ante la Guardia Civil mientras estuvieron incomunicados, ya que, como denunciaron, las hicieron bajo torturas y amenazas. El fiscal Luis Barroso mantuvo las peticiones de diez años de prisión para Maider Caminos y ocho para el resto de procesados a quienes acusó de integración en organización terrorista al vincularlos con Ekin y por cierto que en relación con esta misma noticia los firmantes del acuerdo de guernica han organizado una concentración en protesta contra esta sentencia será hoy a las 7 de la tarde frente al ayuntamiento de pamplona Y pasamos ya a relataros las noticias más cercanas, la actualidad más cercana de Berriozar y hablamos del concierto de Marea en primer lugar, de ese concierto que tendrá lugar el próximo día 23 de junio en el que actuarán los Berriozartarrias, Marea y Bocanada. Y si todavía no tenéis vuestra entrada, el Ayuntamiento de Berriozar todavía cuenta con 10 entradas eh, para las personas empadronadas en Berriozar, entradas todas ellas a precio reducido y que podréis adquirir hoy y solamente hoy de 11 de la mañana a 1 del mediodía eh, en el área de Cultura del Ayuntamiento de Berriozar y dando vuestro nombre, apellidos, DNI y teléfono. Seguimos con noticias de música y es que ya se está preparando el Berry Rock de este año. Ya han comenzado los preparativos y se quiere hacer partícipe a la ciudadanía de la banda invitada que tocará junto a los dos ganadores del concurso por todo ello han elaborado una lista con varios grupos entre los que podréis votar a través de internet y el grupo que más votos obtenga será el que toque el próximo 1 de septiembre aquí en las fiestas de Berriozar, los grupos entre los que podéis optar son los siguientes Dickers, Los del Gas Lendacaris Muertos, Bashira Amparo Sánchez, Amparanoia de Cherry Boppers, Tech, Selce Coleiton y Sonic Toys. Entre todos estos grupos podréis eh, votar eh, a través de eguzquiplaza.net que ya cuenta con un enlace para esta votación o también eh, a través de la página web municipal berriozar.es Y ya se han presentado los cursos municipales eh, para el curso que viene, para el 2012-2013. El Ayuntamiento de Berriozar ha hecho públicos estos cursos cuyo periodo de matriculación de, o de inscripción estará abierto en breve. En el caso de los cursos del área de Cultura y Juventud la inscripción podrá realizarse del 19 al 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. Para las actividades deportivas en cambio la inscripción se realizará del 19 al 22 de junio en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía o en los propios clubes deportivos. Y seguimos con eh, noticias del Ayuntamiento de Berriozar y eh, que ya ha puesto en eh, marcha los campamentos urbanos de verano bajo el título Los Tesoros del Mundo, te vienes a buscarlos, unos campamentos que están dirigidos a niños y niñas de Berriozar nacidos entre los años 2000 y 2011. 8. Los campamentos tendrán lugar del 6 de agosto al 24 del mismo mes, de lunes a viernes, y habrá grupos tanto en euskera como en castellano. El plazo de inscripción finaliza hoy mismo y podéis realizar esa inscripción a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 para las no empadronadas. Y hablamos ya de las eh, actividades y de las diversas citas que tenemos eh, para este fin de semana, hoy mismo tenemos eh, una de ellas eh, Quirol Taberna, el, eh, local, la, el bar de las piscinas del Polideportivo, ha organizado una gaupasa, una jornada festiva, para celebrar el comienzo de la temporada de verano. A partir de las 7 de la tarde habrá juegos infantiles y posteriormente gaupasa con música y otras sorpresas. Como hemos dicho, eso tendrá lugar en el bar de las piscinas en la Quirol Taberna. Y si hablamos de deportes, no podemos dejar de mencionar el Día de la Bicicleta, que como cada año acogerá a nuestro pueblo el próximo 17 de junio. El próximo domingo será la undécima edición, la de este año, y dará comienzo a las diez y media de la mañana en la Plaza Eguzqui. Y Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10 menos cuarto de la mañana, aunque en ese caso deberéis pagar un eh, precio de inscripción de 5 euros. Con eh, vuestro número al, eh, de inscripción al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Y terminamos nuestro boletín informativo dando cuenta de la salida extraordinaria que ha organizado la asociación Los Amigos de la Montaña. Esta asociación también ha organizado una excursión extraordinaria como cada año al margen de su calendario anual y en esta ocasión irán a Riglos, en Huesca, para dar una vuelta a Los Mayos. La salida será como siempre a las 8 de la mañana el próximo domingo desde la Plaza Aguzqui. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM Berriozar y Ratia en un punto sorti. Tanta duda yo de preguntarle al viento tú que dónde conocía la luna yo ik, coño wat voor een man was ik, joh, el rollo de siempre meterme ik, joh, wat voor een man was ik, joh, wat voor een man was ik, joh, wat empedrado de horas, minutos en segundos. Yo, als humble, ik, en ik, en ik, en ola en del último suspiro ...de un segundo. En me en ik, hasta ik, siguiente. ik, llegar a la cama y poder que guardar sin creer Adelante, en Berriozar y Retia. Estáis escuchando el magazine Berrión en el 100.8 de FM o .net. Acabamos de hablar con Sergio Iribarren, que es nuestro próximo invitado para hablarnos de la celebración, o mejor dicho, la conmemoración de la conquista del Reino de Navarra, del 500 aniversario que una conmemoración que tendrá lugar mañana con eh, una jornada repleta de actividades, de todo ello nos hablará Sergio Iribarren aunque como hemos dicho, nos hemos puesto en contacto con él ahora mismo, nos ha dicho que en cinco minutos eh, estaría eh, con nosotros que en estos momentos le resultaba imposible así que, lo dicho, en cinco minutos eh, venimos ya con Sergio Iribarren y la iniciativa 1512-2012 Nafarro Viziric Da, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming every time. We ruffer, we we every time. Hey, hey, hey, hey. We every time. Down the bureaucratic train But if you give me the invitation To hear the bells of freedom shame to hell with your double standard We're coming rubber every time We're coming rubber! Y lo prometido es eh, deuda. Vamos a hablar ya de, eh, de esa conmemoración del 500 aniversario de la conquista de Navarria. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Sergio Iribarri, miembro de la iniciativa 1512-2012 a Biciric, al que saludamos eh, ya, Caixó Sergio Egunón. Opa Egunón, yo. Bueno, pues eh, ya ha llegado, parecía, eh, lo veíamos muy lejos, ¿verdad?, cuando se empezó a trabajar eh, en todo este asunto, en toda esta conmemoración. Eh, pero bueno, ya ha llegado la fecha que habíais marcado en rojo en el calendario Como acto central de este año conmemorativo del 500 aniversario de la conquista de Navarra. Como me imagino que ya habrían concluido todos los preparativos o todavía estáis con los últimos flecos <risa> Todavía, todavía andamos en la Plaza de, en la plaza de Toros, sobre todo Ayer ya, bueno, se presentación en la última rueda de prensa ahí mismo y, uh -huh. bueno, ahí se está ya moviendo todo el cota, pues sí. Bueno, me imagino que de todas formas eh, ya tendréis eh, atada la gente, que, la gente que va a actuar, la gente que va a colaborar con vosotros mañana en, las, en esas marchas que habéis organizado, en esas columnas. Pero bueno, para que la gente, nuestros oyentes de Berriozar y Riatía, eh, tengan un poquito más claro cómo se va a desarrollar el día de, de mañana, ¿por qué no nos cuentas las actividades que tenéis preparadas? Pues va a ser, bueno, lo que queremos recalcar es que va a ser un día entero, ¿no? O sea, mm. que no es solo la marcha nacional de la tarde, sino que desde el punto de la mañana, bueno, ya desde las nueve y media habrá dianas, ¿no?, la, algo que no puede faltar en los mm. programas festivos de, de esta tierra, y a las diez y media se abrirá la, lo que es la Plaza de Toros, ¿no? Pues, bueno, todo el mundo sabrá que, pues que hemos tenido que alquilar la Plaza de Toros, porque, bueno, el Ayuntamiento de, de Iruña, el Ayuntamiento de Pamplona, pocas facilidades o ninguna, ¿no?, mm. para organizar nada en la calle... Así que, bueno, pues nos vimos un poco obligados y obligadas a, a eso, ¿no? Alquilar la plaza uh -huh. de toros pues, para asegurar un, un sitio donde se pueda juntar la gente, podamos estar a gusto y podamos celebrar que todavía Nafarroa sigue viva, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde las diez y media ya eso, ¿no? Se abrirá, habrá un choco para los más chiquis de la casa, eh, pues con hinchables y con talleres para hacer y así. Y luego también, pues, un mercadillo, que lo hemos llamado, pues con artesanos y luego, pues, diferentes colectivos editoriales, ¿no? Pues tanto pues, Chalaparta como Navarralde... Estará la gente de, de Amayur también, que tienen un espectáculo de cara a julio, 20, 21 de julio, Ajá. entonces ahí también habrá oportunidad de, de, de comprar entradas para ese espectáculo. Eh, pues la gente de Armaidu Camiseta, que bueno, es Orten y bueno, infinidad ¿no? de colectivos. Uh -huh. eh, a las 12 habrá un, un acto de, de bienvenida, ¿no? Hay un acto chiquitico, pero bueno, en eh, uh -huh. familia también nos va a dar la bienvenida a la gente que se acerque. Y bueno, durante toda la mañana en el Casco Viejo, bueno, pues con la colaboración de, de Guadaluña, de las peñas de Iruña también, pues bueno, eh, varias de las peñas del Casco Viejo abrirán y habrá, pues bueno, habrá también pues pasacalles con triquitisas y dancharis ahí por todo el Casco uh -huh. Viejo. Entonces bueno, pues el ambiente de, de la mañana irá por ahí, ¿no? Después del, del, del acto de las 12 habrá, bueno, con eh, la, la Federación de Juegos eh, o de R. de de iparralde habrá un, una especie de torneo un, un campeonatillo que suelen que suelen hacer uh -huh. y luego ya las dos sería la, la comida popular en, en la plaza de toros se pidió permiso para hacer afuera de cara a juntar más gente pero bueno no nos han dado ese permiso tenemos que hacer adentro entonces como aviso pues eh, había sitio para 420 450 personas y ya los buenos ya se acabaron ya se han agotado sí para el fin de semana, entonces bueno, decir a la gente, eso, mucha gente se ha pasado este fin de esta semana y por email y por teléfono, pues preguntando ¿no? a ver los bonos a la comida, para esa comida no va a haber pero bueno pues que habrá posibilidades ¿no? tanto uh -huh. en las peñas a la Oca como en la plaza de toros Bueno, como, bueno también ese día repartiremos un programa de mano pues con todos los actos y aparecerá una lista de los bares que han colaborado también pues con la iniciativa desde pues, cara a preparar este día, entonces animamos a la gente también pues bueno pues a a devolver la pelota, ¿no? A devolver el favor también a esos bares que han colaborado, esas tabernas que han colaborado, pues bueno, que hay también menús y, uh -huh. bueno, que de comer y de beber no va no a, a, faltar, a faltar. No va a faltar, no, no, en ninguna celebración que se precie en esta tierra yo creo que falta nunca nada de, de, de comer y seguro que la gente tiene oportunidad, aunque no sea en la Plaza de Toros, por lo menos bueno, pues en los alrededores, para poder sí, sí, comer sí. bien y, y barato. Eh, sí. De todas formas, comentabas antes que no habéis tenido facilidades precisamente por parte del Ayuntamiento de Pamplona. Eh, ¿Se ha limitado solo a no daros permisos para poder reuniros o para poder hacer los actos en la calle o ha habido otro tipo de, de trabas? No, lo único, como ya predecíamos, eh, eh, lo que iba a suceder... ...hemos limitado bastante ¿no?... ...por eso se alquiló la Plaza de Toros... ...de cara a hacer lo más central... ...o que juntaba más gente... Lo, ...lo que requiere... ...lo que en otro momento requeriría... ...más permisos de cara a hacerlo en la calle... ...pues no, lo hemos juntado en la Plaza de Toros... Mm. ...eh... ...lo que han denegado pues bueno... ...se planteaba otro mercadillo más popular... ...con colectivos también pues que... ...pues que durante estos años nos han dado el apoyo... ...a la iniciativa y queríamos también de alguna manera... ...pues devolverles el favor... ...y que tuviesen un espacio pues de cara a tener ¿no?... ...hay pues, tanto la gente de Galditu ...como de mm Rianuscaras... -hmm. Eh, ...bueno de diferentes colectivos ¿no?... ...entonces eh, tenían, iban a tener un espacio en la, en la plaza de Navarrería... ...y eso nos han dejado... ...tampoco nos han dado permiso para poner una especie, un punto de información... ...queríamos poner en la zona de mercaderes... ...el ayuntamiento pues que bueno... Mm -hmm. pues ...sabemos que mucha gente eh, de fuera de Iruña ¿no?... ...pues vendrá, que no conocerá tampoco ¿no?... ...o que no claro. se entrar muy bien donde están las cosas... ...queríamos poner ahí eso tampoco no, no nos han dejado, el tema de la comida, la hacer afuera, bueno, tan es irrisorio porque comentan en el, en el pliego que mandaron con la resolución y así, que la calle es para utilizar, ¿no?, para que la utilice todo el mundo y no y no por algunos, pone alguna frase así, <risa> en, desde la uh -huh. iniciativa decimos, ¿no?, joder pues eh, eso es el doble rasero que tiene, ¿no?, porque para uh -huh. algunas cosas sí que cortan la calle, cortan lo que haga falta para que la utilicen algunos, como, uh -huh. como va a ser cuando empiece la, la vuelta a España, ¿no?, uh -huh. en aquí en Iruña, pero bueno, pues en esta ocasión, ese, ese algunos no entrábamos eh, nosotros. No, no entrabais no, vosotros, entrar, no estaba previsto. Entrar, <ríe> la, la iniciativa. Pero bueno, va, eh, sin problemas, ya lo teníamos previsto, entonces, pues bueno, con el tema de, de la Plaza de Toros, eh, pues eso. Mm. Estará, la, la, abriremos también, en la calle Mañueta tenemos una oficina, ahí en el corazón también de la vieja Iruña, entonces, pues bueno, desde ahí también se esas labores, ¿no?, tanto de informar a la gente como de repartir esos programas de mano sí, y así, bien. entonces... Sin problemas. Eh, estas negativas por parte del Ayuntamiento de Pamplona, bueno, vemos que nos sorprenden demasiado, ya las esperabais y también me imagino esa oposición del gobierno de Navarra y de buena parte de la historiografía oficial, ¿no?, de toda esa... Eh, bueno, eh, tanto medios de comunicación, la, la derecha mediática Los historiadores sí. más cercanos al gobierno de Navarra Ven con muy malos ojos iniciativas como la vuestra eh, Bueno, ¿por qué creéis que, que es esto y, y qué valoración hacéis? Pues eh, vemos, ¿no? Y bueno, y todo el mundo se ha dado cuenta que jo, tiene una actitud muy nerviosa ¿no? Y en, en lo, tanto pues, eh, Jaime Nacio del Burgo con los escritos que... ...casi casi diariamente está sacando el diario de Navarra... ...o uh -huh. ¿no? las declaraciones o, o la pantomima que montaron... Cuando, ...cuando bajamos al Congreso de los Diputados en Madrid... Uh -huh. ...bueno, se ve ¿no? que ya se preveía ¿no? que este tema, claro... ...es un tema, nosotros le damos la patata caliente... ¿no? De, ...del gobierno de Navarra, de la derecha, ¿no? de la derecha de, de UPN... ¿no? De, ...de este poder táctico. Uh -huh. es un tema, ¿no? el tema de la conquista... Jo, pues ...es una herida sin cerrar todavía, que, ¿no? ya tanto en sus bases... ...pues bueno, pues que no lo tienen tampoco muy claro, ¿no?... ...el, el discurso este entre, entre, entre muchas comillas oficial... Mm. ...entonces bueno, pues preveíamos que... ...y, y no pensábamos que, que íbamos a llegar a tanto, ¿no?... ...porque se ha conseguido el cambiar un poco la dinámica, ¿no?... ...pues a, a, casi siempre suele ser que es el, desde el movimiento popular... ...tenemos que andar sí. siempre respondiendo, ¿no?... ...a lo que hace ese poder fáctico o esas instituciones... Mm. ...en este caso ha sido al revés, ¿no?... ...desde el poder fáctico de las instituciones... ...están respondiendo a, a la iniciativa popular, ¿no?... Entonces. ...pues bueno, desde, desde ese lado es, eh, se hace evaluación positiva... ...se hace evaluación negativa... ...en que bueno, pues que, que es un tema de este tema... del debate de, ¿no? de, la, sí. de, la, de la conquista de la Navarra... Conquista. ...de sus consecuencias... ...se tiene que dar, se tiene que dar... ...y, y no pueden cerrar los ojos... ...y no pueden, no pueden esconderse más entre, en mentiras ni en excusas... ...entonces bueno, la evaluación más negativa se hace en ese sentido... ¿no? ...que bueno, confiamos en que antes de que termine el 2012... Eh, podamos estar en el, en el Parlamento de Navarra y que en el Parlamento de Navarra y que, bueno, en la calle nos en, ya nos encargaremos desde, desde la iniciativa, que la gente conozca más, que la gente reflexione, que piense, que, que debata y que, bueno, que comparta dudas y, y aportaciones, pero, bueno, que a nivel institucional tiene que estar presente y, y, mm -hmm. y tienen que coger por los cuernos ¿no? al toro, que eso, como se suele decir. Precisamente entre las instituciones, o bueno, más bien en el gobierno de Navarra, en los sectores más afines a UPN, sí que parece que ha habido eh, cierta evolución en el mensaje, ya que hace un par de años eh, jamás hablaban de conquista y ahora poco a poco parece que sí que se va reconociendo aunque eh, algunos para terminar diciendo que fue algo bueno, pero, pero bueno, vamos, se, se ve que, que ahí ha habido una especie de victoria por parte de los historiadores y de el, los sí. colectivos que han trabajado un poco porque se dé a conocer esta historia del, de la conquista de Navarra, ¿no? Sí, ahí, claro, eso al final se hace camino, se hace camino al andar, ¿no?, como uh -huh. se suele decir. Eso también, claro, el discurso que llevan es un discurso muy nuevo también, o sea, ¿no? parece que toda la vida, ¿no?, toda la vida desde, bueno, tanto UPN como desde la derecha de Navarra, ¿no?, se defiende el tema de la anexión Eso no es así, eso a principios de siglo, en tiempos de la Gamazada, en, en el 400 aniversario de, ¿no? de la toma de Amayur, la propia Diputación de Navarra, a nivel social, había otro discurso, ¿no?, se, se sabía, ¿no?, se compartía perfectamente que la gente que estaba en Amayur, que los que defendían a Amayur, defendían la independencia de Navarra, ¿no? Pues ha sido, claro, un cambio de discurso, claro, también muy, muy motivado, pues, por el el levantamiento fascista del 36 o uh -huh. bueno por diferentes elementos pero que es un discurso muy nuevo el que lleva no entonces pues bueno esos cambios de discurso al final claro son motivados pues por tanto por la presión de la calle como la presión política y social no entonces ahí está un poco el camino no el, el presionar y el y el y el poner sobre la mesa ese debate no porque es la gente cuando se no pues cuando descubre cuando claro cuando al final es una historia que ha estado que ha estado escondida no eh, Estos 500 años han pasado casi, casi, ¿no? En los libros mm -hmm. de texto ni aparece, ¿no? anexionan claro. Se anexiona, se anexiona Navarra-Castilla en 1512 y punto, pelota, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Ya te digo, ¿no? Este discurso es, al final, es algo muy nuevo y, y, que, es, y, y que se puede cambiar, ¿no? O sea, esa, esperanza, esa esperanza queda, ¿no? Uh -huh. eh, la de mañana es, eh, bueno, digamos que es el punto culminante, de, de, pero lleváis mucho tiempo trabajando, eh, creo que son ya cuatro años, ¿no? Que desde que lleva sí. en marcha la iniciativa, Nafarra Biciric, eh, ¿cuáles han sido bueno, las actividades y eh, los actos que habéis llevado a cabo eh, para ir preparando este este año de, de conmemoración. Sí, pues en el 2008, ¿no?, ya se puso en marcha ya, ¿no?, de cara a... Eh, ...porque, bueno, se veía que la fecha tenía que ser importante... ...entonces ya desde el 2008, pues, bueno, se valoró... ...y ya se puso en marcha un poco ya toda toda la, toda la dinámica, ¿no? En un principio, desde el principio eh, se intentó, bueno, ¿no?, ...la labor más primordial era el, el recabar eh, ayudas o adhesiones, ¿no?, ...el uh -huh. que la gente poco a poco, bueno, pues se fuese dando cuenta... ...de que había que estar ahí, ¿no?, y de que, que teníamos que hacer piña, ...pues de cara a que, ¿no?, a, a, hemos comentado, que, que el objetivo era era fuerte, ¿no?, ...que era el poner sobre la mesa el debate de la conquista y sus consecuencias... ...entonces, bueno, pues se hizo, se sacó un manifiesto, se empezaron a conseguir adhesiones, ¿no?, ...tanto particulares como a nivel político, de colectivos sociales, de asociaciones uh -huh. culturales, de ayuntamientos... ...entonces, bueno, ha sido una dinámica que no ha parado, ¿no?, en estos cuatro años. Eh, luego, por, otro, por otra parte, entonces, lo que llamamos producción cultural, hemos estado haciendo, ¿no?, también de cara a sacar el tema de, de la conquista no la historia eh, sacarla no de, de esa imagen de esos libros no gordos uh -huh. y pesados y caros y, claro. ¿no? y esa imagen así de la historia viejuna que se suele decir pero no bueno, pues en su día ya se sacó un líbrico ¿no? donde recoge los pasartes más importantes de, de la conquista en euskere castellano y luego hace un par de años sacamos también en euskere y francés pues uh -huh. bueno un libro muy asequible muy muy fácil de leer también no que el contenido es pues no bueno, es que es historia que es que es no es al final es pues, bueno sí, o sea, que no es que no es más ligero no que otros pero bueno que es es más es más es más, es más llevadero no uh -huh, sí, y bueno, en bien. ese sentido pues bueno recopilaciones musicales han sacado también uh -huh. también pues el tema de la música también no muy unido a, a la recuperación de la memoria histórica y bueno y diferentes productos así no culturales que podemos llamar no uh -huh. y luego por otro lado la otra línea de acción ha sido pues como la dinamización de los pueblos no hay se han creado diferentes bueno un montón de ...de comisiones populares, ¿no?... ...en, en otros tantos pueblos... En, ...tanto en pueblos como a nivel de valles... ...o, o en, los, pues, en los barrios de las, de las ciudades más grandes... ...y bueno, el trabajo de, de, esos, eh, de esos colectivos... ...de esos arribatordas, de esos ¿no?... ...de esas comisiones populares... ...ha sido un poco también, ¿no?... ...pues tanto apoyar, ¿no?... ...lo que se hacía desde la iniciativa... ...como crear dinámicas, ¿no?... ...pues mm. el tema de la conquista está presente... ...tanto en carnavales, como en fiestas de los pueblos... ...o, o en la propia Nochevieja... ...o bueno, ¿no?... ...en cosas así, tanto de, y luego Pues el hacer charlas o el, o el hacer un poco de labor informativa, ¿no?, en, en uh -huh. esos barrios, en esos pueblos, uh -huh. ¿no? Luego, pues, diferentes actos en Amayú se han hecho un par de actos durante estos cuatro años, el pasado 5 de junio, eh, bueno, del año pasado también se hizo un, un día entero también aquí en Iruña Y bueno, pues diferentes cositas, ¿no? Mm. Eh, y en cuanto a la reacción de la gente, eh, la gente ha mostrado, ha mostrado interés por, esta, por este tema Porque muchas veces parece que los temas históricos eh, a, a muchos nos, nos cuestan, ¿no? El, el entrar y bueno, ahora nos van a hablar de hace 500 años Y a la gente le parece que como que le da pereza Pero eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido vuestra, vuestra experiencia yendo pueblo por pueblo? ha sido experiencia bonita ¿no? porque también eso nos ha tocado joder pues hemos hecho una contabilización rápida desde marzo del desde dos, del 2011 hasta pues, hasta marzo abril de, del 2012 hemos hecho alrededor de 100 charlas ¿no? Mm -hmm. entonces pues bueno eh, y esas charlas pues son bueno, de se han juntado ¿no? Pues, hemos también, se acaba de decir ¿no? de cabeza ¿no? Un, sí sí una, un ha, porcentaje y alrededor Sí, alrededor de 40, 50 personas, ¿no? en la charla, Había charlas que igual se juntan 8 o 12, 12 amigos o amigas, pero había charlas, ¿no? Por el otro día en, en el barrio de Don Iván, en San Juan, se juntaron alrededor de 100 personas, ¿no? Entonces, uh -huh. uno se ve que hay interés, ¿no? Y en esas charlas también, bueno, no eran simplemente una charla, ¿no? De un ponente que, que hablaba, sino que, bueno, que se daba la oportunidad también pues, de que la gente no comentase, que, que aportase, que plantease eh, dudas, ¿no?, sobre el tema, porque, uh -huh. bueno, hay muchas dudas, ¿no? Entonces, estos años de de intoxicación de esa historia, pues bueno han creado ¿no? en la gente, ¿no? mm. pues mucho, ¿no? mucho mare magnum ¿no? en la cabeza. Entonces, se ha visto pues, una receptividad ¿no? positiva, sí. O sea que, bueno, se ve ese interés, se nota ese interés de, de la gente por saber más que lo que no pudieron aprender en, en el colegio poder saberlo ahora, ¿no? A través de, de otras fuentes un poco más alternativas. Sí, sobre todo, joder, es que da vergüenza, ¿no? Un poco hablando mal y pronto, eh, el, no, el no conocer, ¿no? La historia, tanto en los colegios como a nivel de la calle, o sea, que un pueblo no, ¿no? que no conozca su historia, joder, está, está perdido, ¿no? O sea, no puedes entender dónde estás o cómo vives si no conoces de dónde vienes, ¿no? Porque las cosas no son, ¿no? Tanto las fronteras que tenemos como el, ¿no? el, el panorama lingüístico que hay o el panorama cultural. Eso, eso viene, de, viene, de, viene de, de unos hechos, ¿no? Viene, viene de, de esa historia, ¿no? Que pues es una historia de hace 800 años, de hace 500 años, de hace 2.000 años o de hace 50 años, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es una historia que hay que recuperarla y no podemos cerrar los ojos y decir, va, ah, eso pasó 500 años y lo tenemos que olvidar, ¿no? Eso, o sea, eso no entra en ninguna cabeza, ¿no? Y sobre todo, ese argumento lo utilizan sobre todo también desde ese poder fáctico, ¿no? cuando dicen bueno, eso pasó hace 500 años y eso no importa no lo, lo importante es ahora uh -huh. y cuando luego por otro lado no también cayendo en contradicción nos están vendiendo no esa otra visión no de la, de la historia más justificada no que hace quinientos años no pasó casi casi nada no o que casi casi el católico vino a salvar la vida de los navarros mm. y las navarras de hace 500 años. Mm. Eh, bueno, ya para terminar, después de la fiesta de mañana, ¿qué, ¿Qué a, vais a continuar con la, los actos? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a pasar también con, con vuestra sí. propia iniciativa Nafarroa Vicirik. Sí, sí, Nafarroa Vicirik sigue oh, eh, a, um, preveyendo, bueno, sobre todo en este año, este año continuamos, tenemos ya ¿no? La, lo que es el plan de trabajo ya ¿no? lleno de actos también, o sea, el, continúa ¿eh? de cara al 21 de julio, por ejemplo, ya planteamos, en, bueno, organizado por los comités populares de bueno, del Valle de la Sacana, uh -huh. será en Ciordia, pues en un acto simbólico también, tanto institucional como a nivel de calle, ¿no? pues será un pleno especial en Ciordia, porque es, just, es justo el 21 de julio del 1512 cuando las tropas castellanas entraron ¿no? por uh -huh. Ciordia o sea, al mando de, del famoso duque de Alba. ...entonces bueno, ahí será un día tan entero... ...se van a invitar a, a las seis merindades, ¿no?, de, de Nafarroa... ...pues bueno, a diferentes cáritas... ...a diferentes representaciones de esas merindades... ...pues para que tomen parte en ese acto... Eh, luego también, bueno, pues de cara a la conmemoración... ...de, de la batalla de, de Orreaga, será también, bueno... ...junto con, con la Fundación Orreaga, ¿no?, pues allá en el Alto Ibañeta... ...también, bueno, pues, estará presente... ...de cara ya el 9 de septiembre en, en los colectivos populares de la Ribera... ...están preparando también, bueno, sería una semana entera... Eh, y en actos y luego ya el mm. fin de semana, ¿no?, pues el sábado habría un, un concierto y el domingo sería también un día entero, pues, um, de cara a recordar, ¿no?, ese 9 de septiembre de, del 1512 cuando eh, la ciudad de Tudela se rinde, ¿no?, después de tres, cuatro meses largos de, de resistencia, ¿no?, frente al ejército castellano ¿no? Entonces, eh, después de eso también en, en, en octubre, a fines de octubre harán algo parecido también en, en Lizarra, en Estella, entonces, bueno, ¿no?, durante todo el curso los actos serían un poco por ahí, ¿no? Y luego el reto del, ya de cara al curso que viene, ¿no?, a ese fin de, del 2012, sería un poco en la, en la línea que he comentado al principio, ¿no?, de, de que, bueno, pues ya en el Parlamento de Navarra, a nivel más político, el debate historiográfico ya, lo podemos decir, que, bueno, está ya ganado, ¿no?, que, bueno, uh -huh. no, no quedan argumentos para defender la, la anexión voluntaria hasta que, que nos quieren vender, entonces el debate tiene que ser ya más político, ¿no?, más de ya, las consecuencias que, que hubo en ese 1112, las consecuencias que quedan, ¿no?, que quedan que están a pie de calle en este 2012, esas cadenas que nos atan a, tanto a Madrid como a París, pues bueno, ¿no? Que, que es momento ya de, de reflexionar y, y, y de no darlo todo ya por hecho el decir, ¿no? Pues bueno, que, que este pueblo sigue vivo, ¿no? A, a pesar de, de llevar 800, 500 o, o 380 años conquistado uh -huh. y bueno, y, y, y que tenemos que estar en la calle, ¿no? Perfecto, pues eh, ya vemos que todavía vais a tener trabajo para... <risa> para mucho tiempo sí. eh, os deseamos suerte con todos los actos que habéis programado tanto para mañana como para el resto del año y no nos queda más que, que darte las gracias por haber estado una vez más eh, con nosotros en Berriozar y Riatia y lo dicho mucha suerte es que ricasco et arte bye es que ricasco augur bye grande. Y nosotros también nos vamos a despedir, eh, no para siempre, sino hasta el lunes, eh, que volvemos a partir de las ocho y media con el boletín informativo en euskera y a partir de las nueve con el magazine Berrión. Como siempre nos encontraréis aquí en el 100.8 de FM eh, y por internet en eguzkiplaza.net. Het is een ondo izan, beetje een beetje een beetje aio...